Buona tardi, un altro dia mas. Eh, fendoreia, este o vostro programa de Radio en Aragonés. Ya sabed, todos os chueves de meia tas 7, enta meia tas 8 nos podeis ascuitar y podeis ascuitar unha mica de Aragonés. We, eh, imos a charrar de 21.848.504 personas, de 238.991 km2, de un mon, o mas altero, de 2544 m, Moldoveano. De una independencia o 9 de mayo de 1877 del Imperio Otomano. Eh de unas mugas con Ucrania, Moldavia, Hungría, Serbia, Bulgaria. Efectivamente, íbamos a charrar güe de un país chiman, íbamos a charrar güe de Rumanía con Enrique, un joven que hace una estancia mientras la añada pasada en este país. Eh buenas era, Enrique. Buenas era, che muy facts. Bueno, qué tal tu Rumanía? Bueno, como tú ardito hace una estancia de unos 10 meses y y la verdad es que aprendí muchísimas cosas, aprendí una mica charraro si yo el guache, eh a su yaluanga que eh que ya única lo único país se puedo probar una luanga latina en Europa este y la verdad es que conocí un camatón de ch en de spheres países pero sobre todo de Rumanía y la verdad es que una experiencia positiva. ¿Conoísces guaires mesachas? Ah, um, no guaires, tú me conoísces y <risas> yo te os puedo asegurar que ye me entiendo. Bueno, Rumanía, Rumanía. Eh ye curioso que una canta rumana, una canta rumana o al menos en un rulónga rumana que conoíscamos ye O Dragostea Dintei, esta canta de Acolea Ozon, que dos Pero... do, dos dos suyos compone son moldavos y una otra sí, y una otra rumano, ¿no? Sí. Y que en 2003 lanzaron esta canta que en 2004 estió a cantado verano y a que más conixemos. Que mejor traza de principiar iste programa con O Dragostea Dintei. iduc jìtero iubiram mește fericiram alo alo sunt eu un picaso samba beep ci sunt voi nicdar să știu nu ți cer nimic vei să pleci dar nu mai o mai e nu mai o mai e Spun ce simt acum Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat beat Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic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 Pues qué tiempos y qué remembranzas de este verano de 2004 con Dragostea Dintei. Ya han pleu. Desde ahí ahora. Masiao y masial escandalo verano también, sí. pero ninguna como esta. Ya tenemos menos pel que que no antes. Yo yo por menos, pero bueno, a to tiene solución, siempre lo digo. <risa> yo curioso que que unas lenguas minoritarias en un contexto internacional como Dragostea como rumano uo, norco, uo coreano con da sí. camp dance style puedan pillar una relevancia internacional pues con Insta me la de cantas, ¿no? Sí, sí, la verdad que Yo curioso, Antiparty, esta añada cuando yo era hasta en Rumanía, he parado cuenta de, la, de una ripa de cantas que se ascuitan aquí en España o en otros países de Europa Occidental y vienen de Rumanía y no, y no somos conscientes. Tenébanos un concierto de Ina, Isto Spilás. Por, Por ejemplo. De feito creo que se ascuita más Ina aquí que, que no en Rumanía. Sí, a mí me fue muy todo yo Ina. Sí, bueno. Ah, como canta y como oye sí. también ella también. Sí. <risa> Bueno, por cierto, ¿qué significa Dragoste alintei o Dragoste alintei, mejor eh, dicho? Lle como una y una frase rariza, por así nas decirlo, porque lle como la traducción literal ye árbol del amor, u bella cosa así naspa llena que me recentoro unos mis amigos de Asti de Rumanía. Yo no lo entiendo guaire, pero eso quiere decir. Bueno, también. sí que ye verdad que la can, la canta ye charrando todo el rato de el amor y y to isto mesmo na história. También de verdad que hay una demanda curiosa porque ellos me dicen qué significa Ave María, una persona que no significa que no sabe qué significa Ave María cuando escuchaba Bisbal y qué le respondes, ¿no? Eso. Sí, sí. Sí, pues dar un, un paralelismo. Bueno, Rumanía un país con una historia muy interesante, ¿no? De hecho, si charran rumano y por una colonización rumana, eh los romana y después, sí. representanos una Mica Enrique. A ver. Para meter a la chen en situación, cual, cual si quiera contiparación con España o con cual si quiera otro estado, siempre te va para asimilar una mica de... Eh, para asimilar una mica que lle cada cosa, pero no vale del todo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el estado rumano no tiene, como tal como lo conocemos we, no tiene ni, si es que a cien años de historia, que la Rumanía que we conocemos estuvo fundada en... 1918. Por así나 decirlo. Eh, las cosas son más complicadas y la verdad que ni soy un experto en historia ni cosa, pero desde que principié a vivir en Rumanía, principié a leer una mica de su historia, a conocerán vivi baital. Y, y sí que se puede hacer una una división de el actual territorio de Rumanía como en tres zonas. Una que lleva Valaquia, que lleva la zona sur, que comprendería desde a a Mar Negra, diga, a, a frontera con Serbia, dimpues la zona a traza histórica que se reclama la Moldavia, que no que no cal den tibucarse con Moldavia país, con la República de Moldavia, digamos por, que que que la zona histórica de Moldavia estaría feita por a Moldavia rumana y por a Moldavia independiente. No exactamente, ¿no? porque la República de de Moldavia la zona histórica para el nacionalismo rumano y y la la Rumanía Mare que dinpues la explicaré y esa hay esa zona geográfica se le se le diz Basarabia. Vale. Y, y ro, de hecho, güey, una región política administrativa de Rumanía se diz Moldavia. Y por si no sabes bien pues pues que te plesa confundir. Y la tercera eh región ye Transilvania, que ye, por así narr decirlo la zaguera que se une a a a la a Instagram Rumanía actual. Y y hay a la región más famosa, Transilvania, o más turística de de, de Rumanía, la que se cosa de conocer por un regular, ¿no? Sí, los puntos más visitados de Rumanía están a de o en Transilvania. Bueno, y por meterla en una mica en situación, pues eh, nos retrata mordica la época de los romanos que aquí en nuestro territorio los conocemos por bien. Bueno, pues Trajano plegata la Dacia, que en aquel aquellos tiempos se decidaba la zona de Rumanía Oeste le clamaba la Dacia. De allí el nombre de los autos famosos auto rumanos no, que manos. podemos ver una ripa aquí en Zaragoza. Pues Pol, bueno, Polio iba a decir no Polio no Guirepolio, pero barato y dicen que bueno. Sí, allí en Rumanía yo creo que dos de cada tres autos ya eran eran Dacia. Dacia. Y de hecho con los taxistas que yeran to eh Asultante Top eh Dacher nos decía que que relación calidad precio muy muy bueno. Bueno, tiene ni fama, sí. Tampoco no les voy a hacer no le voy a hacer publicidad a una multinacional que que y Renault Antiparty porque la que tenía desde 2007 o así me creo que y Renault. Bien, bien. Bueno, eso y pues eh los romanos eh son durante 4 o 5 siglos, dedicado siglo 4 d.C que ya desplegan pues, los godos y los eslavos eh, eh y por ejemplo ya se principia a formar el imperio eh, germánico que pliega dica dica los Cárpatos que llega de demarcación geográfica de Transilvania. Y y bueno, ya en la Edad Media se se van formando los principaur de de Valaquia y de Moldavia, spheres independents cada uno con sus reyes y tal. Y por ejemplo, aquí en la Edad Media podríamos charrar de una figura que llepro conocida posiblemente la la, la mayor en eno mundo de, de Rumanía que lle Blatpes conocido como Draculea, aquí Drácula. Dale va a meter la musiqueta, sí, eh. Sí. <ríe> y y bueno, pues Este es un rey que ha estado proconocido por la literatura que se ha feito de él, gracias principalmente al irlandés Bram Stoker, que, que por supuesto la figura de Drácula en la suya novela poco tiene que ver con la figura histórica real, pero bueno, que, que contó y con eso, con lo que se ha feito en gran parte famosa Transilvania y Rumanía, mismo. Y Rumanía. Sí, el castillo de Bran, ahora iremos a charrar de él, sí. y era un monumento más visitado de todos los países, ¿no? Sí, de hecho vi un dato curioso que creo que fa si societañas con el expolio actual que sufre el Estado rumano de sus recursos naturales, sociales, de todo lo que quieran clamar, eh, o presidente del Chelsea Abramovic que eh, fació intención de de mercalo, tal suyo uso, empleo personal y hasta el pueblo rumano o los políticos de turno edición que no porque quiera perder el mayor valor de de Rumanía cerrando de Drácula y de Abramovic si hemos escuchando de fondo la toccata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach que ya es música que se goza de asociar a Drácula y la verdad hay es que no sé si asociarse la masa a Drácula o a Ibrahim o a Abramovic no pero ni fuese que era ese me caso o castillo y ni fuese sí. todo lo que fa él ¿no? Sí, la verdad es que que que se ha estado muy triste, pero bueno gracias a dios Contina estando de propiedad pública rumana y y así nos esperamos que continúe. ¿Qué pasó después pues, de de Traculea? Bueno, pues eh tras la Edad Media pues continan independientes estos principados como Moldavia. Bueno, eh Transilvania lleva su yo camino y y fa parte del Imperio Romano Germánico que din pues eh se tornará parte del Imperio Austro-húngaro. ...y plegamos por dicado siglo XIX... ...y en 1866... ...tras un proceso... ...que tampoco cabe explicar pues... ...se vienen a... ...achuntarse los, los principados de Valakia... ...en remeramos que llevo sur de Rumanía... ...con Moldavia... ...y se cree ya por primera... ...ya se puede charlar por primera vegada de un... ...un reino de Rumanía... ...cuyo rey eh, Carole I... ...que lo primero que fa... No, lo primero, pero... Llegué a construir un palacio que... Os dos hemos visitado y lle probó pincho. Mucho ti, pincho. Eh, en Los Carpatos, en una de las zonas más salteras de Rumanía, que... Cerca de la población de Sinaia, que actualmente lle... Similar a Chaca, por así nada decirlo, porque la chen con diner de Bucarest se me recae una casa, había unas pistas de esquí a ti, y por lo que me hicieron, pues las casas son la, las más caras cuasi de Rumanía y que se fegan una idea a os nuestros oyentes do Castiello, que se diz Castillo de Pelés, si no me engano, Pelesh. Eh, pues bueno, y si uno marcha i vee Versalles, si marcha i vee el Escorial, la granja de San Ildefonso aquí en en Castilla, uno pode marchartá a Munich, tá o castillo da familia Bávara, estos, todos estos estos castillos que se fegan as familias reais de Europa mientras i xa puendas siglo 18 o 19, pues bueno, ye y yamena, no tiene cosa envidiar a ninguno de esos castillos. Sí, de hecho, una cosa curiosa de Rumanía y que se ve ye, esta relación histórica que somos charrando, eh, por ejemplo, si tú vas pa por la ciudad de Brasov, de Cluj-Napoca, de Sibiu, que pertenecen todas a Transilvania, la y no entiendo de arte ni cosa pareyana, pero eh, y es como si estuvieses en Viena, o sea, la traza de haber construí ul, la traza del urbanismo de la ciudad. En cambio, si vas para Bucarest o o para la ciudad del sur, tiene la influencia francesa de o siglo 19 de eh los edificios y esos propalaciegos y como y, ir por el centro de Bucarest, de hecho, a principios del siglo 10 y no, del siglo 20, a Bucarest se le conoceba como la pequeña París. Ye, ye curioso dato porque ye verdad que no le va a pensar, pero tienes toda la razón. Si ve eh, mismo una ciudad como Brașov que ye más chicota, pero y se ha plaza do centro. Sí, sí, sí. Noticio eh se parece muy e, todavía. Lo, no? Los edificios con spheres colors y los tellaos y tal. Sí, sí, sí, ye sí, ye muy interesante. Bueno, has charrado de de París. Eh continuaremos cerrando de historia, pero ya que has charrado de, de París, una cosa que a mí me tocó mucho eficacia y eh e Instagram paseo que se trova en el centro entre Casa Popururi, un, sí. un momento que tenpuestaremos de él si la y a Boulevardul Unirii. Yxe, que es que remata en Plaza Unirii, una otra sí. plaza. Yxe, ¿qué relación tiene con Francia? Bueno, pues eh como la en los años 80 creo que la población rumana yera creciendo a, a un ritmo a un ritmo gran pues eh o gobierno chausescu o gobierno municipal de Ayora eh es esbo, eh es voltrego varias casas, eh, va, varios barrios y tal, varios bicos y construyó este bulevar que ye 40 cm no más ancho que que que no bulevar de <ríe> De, de Campos, campos Elíseos, sí. que no que por eso, bueno, ahora me parece que ya vino más, mencionaron, pero eh cuando se fació este o bulevar más amplio de toda Europa. Sí, sí, muy amplio. Sí, y la, y también, por ejemplo, París tiene ahí París Bucarest tiene un arco del triunfo muy, muy similar a, al de París, grandes avenidas y a, eh Yeparena, ye por así no decirlo. París es muy todo en muchas cosas así. Bueno, continuando con historia Geranos en eh me parece que ha quedado un 1266 sí que, que aparece y se imprime el reino de sí. de Rumanía por de impuestos pues, contina alto bajo como editor los principados unidos de Moldavia y de Valaquia unidos bajo la bandera de Rumanía y plegadica la Primera Guerra Mundial que enfrentó a al Imperio Austrohúngaro con varias potencias de aquel entonces y como resultó perdedora de dista guerra pues Transilvania lo que hizo fue ane, anexionarse la la parte de Transilvania que ellos creen llevan que le va perteneşu en un pasado le lejano por lo an muyto muyto interesan nos quedamos con ISO tres partes históricas que también tienen unas eh, con de, una una, una here, un herencio un heréu cultural a día de hoy que son Transilvania, Valaquia y Moldavia. Bueno, y esta unión se se, se fació el uno de de, de de aviento de 1918 y hoy eh, día de la fiesta nacional de Rumanía que es la era que lo celebran Prou y Sedilla si de eh, Aormino tú si vas paseando por la ciudad de Rumanía puedes ver Prou siñas de Rumanía si vas a Sordilla si vas a sed y Sedilla en Veras Prou yo cuento que lo celebrarán con una mica de música tradicional también Rumanía hay un país con un folclore muy interesante muy diverso sí. tenemos por aquí una canta que me parece que puede estar de, qué, de, qué de toda Rumanía o tú la asociarías más a Bella a Bella a Bella a la región o no Por, por, si vas a restaurar yo curioso porque si vas a, re, a minchar a los restaurantes tradicionales ye fácil encontrar eh, esta mena de representaciones culturales mi, tal y mientras yes minchan yes minchando va pero creo que sobre todo pues encontrar en en la región de Transilvania y de Moldavia que son como las más castizas por así decirlo que conservan mal as tradicións. Imos a escultar iste esta canta, unha canta movideta, unha canta que transmite moito bien ambient, unha música tradicional rumana. salve diri diri dan diri diri dera. No, no, ya sinas su estribillo. Ya cosas sinas. Ya cosas sinas, no no, no, no llego aire, pero bueno. <risa> entretenido, muito entretenido, muito entretenido. Yo creo que Fabel ya sañadas, pero altamente se gacharrando de guito añadas, imaginas. Eh nos festivais de verano de Chaca, Trayoron en una colla de Rumanía y bueno, y era isto amén a de música, no sei te se tei, probable no siga la misma canta, pero sí. pero si, sí, muito entretenida e anti party con dance também interesante. Bueno, no se va, nos quedao en Rumanía y a su ya naxencia, como está un moderno contemporáneo sí. eh, d'impues de Ocon a Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Qué pasa d'impues? Bueno, por d'impues Rumanía se anexiona Basarabia, que como te va a ditoye la actual República de Moldavia que lle fa frontera con Rumanía y con Hungría y con Ucrania, perdón y, y esta Rumanía los nacionalistas rumanos eh incluso en los tiempos de Ceaușescu también creo que se echarrabadisto y ella Rumanía Mare, la la gran Rumanía, que que le une una mica de nostalgia porque lleva territorio más amplio que no ha tenido una suya historia, ha llorado pues los nacionalistas jaro eh Moldavia, bueno, antiparti como también comparten lengua, sí. muchos aspectos culturales también son sí. aellanos. Por ejemplo, yo curioso porque durante los años de la Unión Soviética eh la lengua ella la misma charran rumano de viajes ferencias, pues a lo mejor por lo por ejemplo yo tenía una amiga de que va naisida en Moldavia en Moldavia en la República de Moldavia y cuando vivió en Rumanía pues a lo primero la chenledec iba que charraba rarizo y pero la la misma lengua como puedo pasar aquí en la península Ibérica con cariño tosandaluces como sandaluces, <ríe> ¿no? Sí, sí. Pero eh pero eh, durante esas añadas eh se se mostraba en las escuelas eh, con, con con cirílico y si tú vas para Para la República Moldava todos los carteles de las ciudades de, de de los lugares y tal son en tanto en cirílico como en en alfabeto latino. Dos alfabetos una misma lengua. Exactamente. Dos grafías una misma lengua. Y sí que hay, y sí que hay, hay verdad como ha estado bajo su influencia de la Unión Soviética durante tantos años, mucha de la chesti eh, no hay como en Rumanía que da ser segunda lengua tienen en español el el francés el inglés hasta lo tiene tiene en el ruso y mucha gente entiende ruso. Es un tema muy interesante. Sí. Eh bueno, yo yo Romero con este en Berlín, cuando marchaba todos vicos de RDA, eh miraba de charrar con el inglés porque mi alemán y bien bajo y me decían que no sabe van charrar inglés y que su ya segunda lengua porque les llamamos Trauer era ruso. Sí, de hecho una una colega yo que lle de Dresden, que también estuvo partido RDA me dijo lo mismo que suyo espáis ni zarrapita de inglés, pero de ruso sabe charrar muy bien, muy bien. Sí. Limpues tenemos eh o gobierno de Chauchescu. Bueno, antes de esto caldría charrar de la de o papel de Rumanía en bueno, la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad, me pasó de guerra. La verdad que Ruma Rumanía lleva una sociedad un, una mica conservadora por yamia por lo que he visto de mi experiencia y en, en la Segunda Guerra Mundial esteo parte beligerante de eh con Alemania y se enfrentó al ejército rojo y tal, pero con el general Antonescu a la, a en punta de lanza que era un naci de Clarao y y como Palmero o Rey Mihai que en Caracantina viviendo porque a llora era una mica joven, pero creo que tenía 18 o 20 añadas cuando era rey en Rumanía. Y bueno, pues Una vezada que se pierde Stalin ganado por parte de los nazis, eh se comencipia a avanzar el ejército rojo hacia Occidente y pasa como un rodillo por Rumanía y ya allí cuando se puede principiar a echarar del Partido Comunista rumano de alaborqfa y en 1947 se establece eh abdica el rey Mihai y se establece la República Popular Rumana con George Gheorghe Dines y Ana Pauker a la cabeza que van vivió en el exilio durante la guerra y bueno, pues Astico es comencipian una serie de cambios en la sociedad rumana por como por ejemplo eh Dicaiora no más lleva que 3 203 universidad y principia um, como setas por así nas decirlo a que ser en Sibiu, en Brasov, en Cluj-Napoca, creo en Bucao Galats, un, una ripa de universidad que antes no lleva que ni es que ella la primera de del país y en y en Bucare y Bucare City si muy eso ahora creo. En esta puenda somos echarrando a las añadas 40 50 al tubacho. Sí, 50. Y con principio, bueno, una mica de impuestos, aparece también un gran éxitos rumano internacionales, bueno, de impuestos araremos de ellos en deportes, en, en sí. muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, pues eso, los primeros 15 20 años creo que se clamó República Popular Rumana y sobre todo era tenía una influencia pro grande de la Unión Soviética de del Pacto de Varsovia, pero ya a partir de los años 60 mitad finales eh cuando toma las riendas de poder Ceaușescu, que lle conoció por todo. Eh digamos que no es comienzo de una serie de cambios, pero sí eno plano internacional, por ejemplo, principia a ver relaciones comerciales con con América Latina con Estados Unidos incluso relaciones diplomáticas que los países de órbita soviética casi no entretenían y y de hecho eh, ahora en la prensa occidental siempre han pintado a Chausescu como un tirano como pero en años si si tanta la concepción internacional de Chausescu era esfren, mismo plegó a aparecer en en la portada de la revista Times que creo que no más quedó su tres rumanos en tu historia han apareció que una ayerana dia la a bailarina que ah, eh sí, antiparte la tengo por aquí Nadia eh, Comăneci, ¿no? Sí. Que que bueno, como curiosidad, esteo a primera gimnasta en, est en estar evaluada con un 10, con la máxima puntuación y esto pasó en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Y contin eh sí, continuamos con Touchstone con y, <risa> y a Revista <risa> Times con, continuando, bueno, pues en este periodo se eh, se dan una serie de reformas como aumentar la natalidad. Y lo, lo que se preba, a partir de los años huitanta, porque di, a llora Ceaușescu se va feito, digamos, eh, cordialmente, moito amigo de os países capitalistas, le se van prestan moito dinero y para cuenta de que Geran eh, Fendo moito negocio con Rumanía y piensa que o país puede estar autosuficient y dice, quiero deixar la deuda exterior a cero y quiero que Rumanía siga un país eh, autosuficient hay ahora ayer a partir de Wittanta o Wittanta 1 creo que Rumanía se cierra el exterior mismo con relación eh, se enfrían muy todas las relaciones con la Unión Soviética y tal y bueno pues son unos años creo que duros por lo que podía charrar porque eh, por lo que charré con la Chen no lleva falta de alimentación ni de productos básicos pero si sí quema la distribución hay ahora a la Chen que ya choven de 30 a 40 añadas y no tiene buena imagen como la que tienen los de 50 50 años para arriba de o régimen comunista. Pero bueno, de todo y nada. Bueno, bueno, bueno eh aprovechamos que femos justo ahora me la hora de programa ta armerar que puedes contactar con nosotros en la cuenta de Twitter Fendo Orella que cada vez la hay más activa en el correo electrónico fendo.orella@gmail.com y en o Facebook Fendo Orella. Agradecemos también a, a a Chusé que nos ha pasado información de que Ozager, eh, uno de Chinero o Consejo de Afa Aragonesa hacía una tertulia, si no me equivoco y estío Novar, eh, Dopar, que Miguel Servet si no me equivoco, ahora no me acuerdo, va a ir bien y en Breus nos pasará una crónica que bien que leyeremos a, a estar posible en el programa a Semana Venien bueno, y charlando de de música de música romana, de charlando de Rumanía yo romero con Stief a un año de edad, haciéndote una visita con Maschen que lleva una canta de una colla que se decía fama, vama ¿no? si me sí, equivoco, pronunciado que, que perfect fer, feretina perfecta sí que la verdad que hay una canta pegadiza cuando torneo cuando neta tazaragoza ayer la he estado escuchando cada 2 por 3 Que principia con una baralla entre una pareja rumana, así que podréis escuchar una baralla en rumano, y que te impues con Tina, con un estilo así que has manuchado, popero, pero sí. muy pegadizo a esas cantas que fan mucha honra, <risas> ta, como decimos en castellano también, a rimar cebolleta. Entonces la diciamos aquí, vamos perfecto, feretine. Nu m-ai urla, se aude în bloc Am înțeles ideea Ai risipit iubirea pe un dobitor Ești naibit din casă Eu asta aștept, iubitor Ești liberă să cauți fraero L'arvinova Am circunstanțe însă Am vrut și eu să văd Cum e să fii bărbat Te-ai transformat În instanță morală Dar ai uitat Dansai prin vamă goală Și era perfect te cam cineau de luna apoi te transformat ușurușuru profesoara șa morge cu să rămănți în fiecare seară zici ai ceva de ce nu iubire ai luptă grea ta o cam nu se joasă luptai doar cu probleme okay. acum sunt singur în mașină dar nu e supărare de cât premia întâlninchi soare mai bine repete premare Perfecto. Ferettine. Una canta de Vama, a ver a que yo me imo mmm, y una canta que ha escuchado muchísimo y de hecho creo que voy y huebla voy, voy a retuitear en eh, no a mi cuenta personal. Ay, ay digo ay, que, que Charando de Rumanía. De eso, Charando de Rumanía. Bueno, y nos quedamos con Ceaușescu. ¿Qué ha pasado sí. mientras hace cada dos 90 y ahora mismo qué le pasando en Rumanía? Sí, pues bueno, se hace una mena de revolución, así nos lo claman unos, atroz golpe de estado. Bueno, cada uno que leiga y que saque a suyas conclusiones y bueno pues la verdad que la Chen salió, marchó toda la carrera a protestar, pero yo creo que las medidas que se tomaron estén devastadoras para el país, porque ¿qué ha pasado? Dica y hora, que tenemos 3 millones y medio de rumanos viviendo en el extranjero eh, la capacidad productiva de Rumanía desolada ahora pues mucha gente se dedica al sector servicios y la era con unos salarios ínfimos, el o salario medio de Rumanía eh de dentro de 200 € y o salario mínimo creo que están 150 brutos, me parece, o sea, y din pues los pres son una mica más baratos que no aquí, pero no son proporcionales a los salarios. Resultado de esta nefasta política económica, eh tenemos eh por ejemplo que llé una cosa buena, todo es que alcaldecilo porque si lo digo así no asparece mal, ¿no? ¿no? Tenemos una una migración muy fuerte en en en nuestro estado español de de Chender Rumanía y más que más en a nuestra provincia en sí. Zaragoza. Sí. Bueno, en en Aragón creo que Palestiu sacaron unas estadísticas que decía que antipartida estaba a primera población inmigrant aquí en Aragón y eran alrededor de los 80.000, que ya hay una cifra considerable. Bueno, y yeah, pro, yeah, pro y Pro y bueno, he dicho fa, pues la relación comercial tanto de vuelos como de autobuses que viene se casi, bueno, sino casi semanales ta ta Rumanía. Claro, y eso hay una cosa que yo me truco eficaz cuando estieféndote una visita, que llevaba un cartel de una compañía de bus, que ya es la misma que podemos probar en Intermodal, una compañía rumana que en nuestro mapa en Rumanía pues meteva eh un mapa de da península Ibérica con todas las principales ciudades, capitales de provincia. Amplegaba ahí ese servicio es auto y aparecían capitales de provincia más una otra ciudad o un lugar, bueno, ciudad chicota. <ríe> Lo siento, Gregorio. <ríe> ya me sincusarás. Calatayú. Sí, Calatayú, sí. Calatayú igual que no Madrid en un mapa allí. Sí, sí y era curioso. Estío, estío una cosa anecdótica, mucho no, no, nos nos hacía mucha mucha gracia a Timas. Eh resultó también ye que trenemos eh una compañía de vuelos que no es rumana, que húngara, recuerda, sí, que ye Wiser, pero que fa vuelos Rumanía Cluj-Napoca y Bucarest. Sí, 2 sí. semanas eh, y 4 semanas en invierno y de y en el estiu 6 de mayo a septiembre, octubre, prácticamente todos los y, días. Y y de hecho son toz siempre que los he pillado y tal, son a rebotir siempre. Signo de que de que le hacen los gozas en plega sin ánimo de hacer propaganda a las low cost, que también sí. podría nos cerrar mucho, pero es verdad que sí que hay una oportunidad, no, que los vean servir no no más a, a Chen pues de Rumanía que quiere visitar a la suya familia, tal, sino también eh pues eh, Chen de aquí, eh bueno, ellos también son de aquí, no sé cómo decirlo, sí, Chen sí. na, nais de aquí, eh, de estado español, aragozanos, ta que puedan marcharse allí y ver todas estas cosas que somos cerrando. Sí, porque antiparty pelleras cosas más interesante por eh, por eh, estar tiempo en un país y conocerlo te puedes pegar, foter años como que diz pero la verdad que yendo una semana puedes verer pros cosas porque la verdad que ye cerca sí que ye verdad que las comunicaciones entre ciudadanos son guaire eh, guaire buenas pero no no es que sean malas pero son más lentas que no aquí por ejemplo no viaudo guaires autopistas eh os trens Eh, van más lentos pero bueno también se ve se ve se conoce de manera de traza esferén y y también es interesante y antipartí calcharre de pre que por supuesto hay muitismo más barato que no viajar dentro de España charremos una mica de pre ¿cuánto cuesta un taxi por ejemplo en un trayecto normal? un trayecto que por ejemplo andando por ejemplo de aquí de Plaza San Miguel de la Universidad o de la Romareda por ejemplo y eso a ti pues Un euro prácticamente Un euro Un euro eh, Los autobuses urbanos Si es estudiando Cuestan un leu Que vienen a ser 22 céntimos O sí. bueno O palachen 40 céntimos Si nosotros somos Con a nuestra paella O a familia O queremos Por ejemplo Convidar a un amigo O a una amiga especial A una cena A una cena especial Distas que que cuestan pues aquí 50 a 60 €, y listo que te puedes permitir una vegada al añoada o dos vegadas al añoada. Allí, por ejemplo, en un restaurante listos, ¿cuánto te costaría de de cenar o de o de o de hentar? En torno desde unos 30 lei, los más baratos dica unos 50, 55 lei. Istoye desde 7-8 € dica los 12, 13, 14 a lo sumo. Increíble. Pero y y poniéndote bien, como que dice. Es auto Bueno, íbamos a charlar de gastronomía ahora. Oye, que me ha entrado fambre y voy a, y, y hoy vamos a sí, charlar la, de gastronomía. Sí, la verdad claro que la hora que llegue... Pero antes te voy a demandar, como ya no nos charlará una mica de turismo, de vuelos, de buses, ¿qué cosas un turista no se ha de perder en Rumanía y qué lle o qué más gollo te fa de Rumanía te ha de visitar? Por ejemplo, está ya una opinión totalmente subjetiva, pero bueno, siempre puede estar ejemplificativa porque recorrió gran parte del país y lo conozco una mica. Por ejemplo, Ayo Bucarest, muy taché en que allí está, dice, bueno, me cuoca allí, caótica, ye", pero Ayo, la verdad, que, que me encantó. Tiene allí una gran ciudad de población alrededor como Barcelona o Asinas, o incluso más, dice. Pero el centro allí es chico ron y como hemos hablado antes de influencia francesa, París y que allí es paseando por París, las calles del centro a rebotir, de Chen siempre, un camatón de restaurantes y de bars, de Noir, de Dilla... Por ejemplo, había la primera cervecería de toda Rumanía o eso dicen, y es muy famosa, está en el centro de Bucarest, eh que se diz Carucubere, eh o, o carro de las cervezas por así de las vieras, por así decirlo. Y y está increíble, hice hice el restaurante. ¿Cuáles cuáles son las vieras que que se tastan en en Rumanía? La verdad que a pesar de que tiene una influencia grande Alemania, la viera es suave en general la viera más famosa y la Ursus que digamos y como la nacional si contín paramos podríamos decir que la San Miguel de aquí ah, yo no me cuaco Guaire porque y era demasiado suave las que más me cuacaban pues la Timiso Reana que feita en Timiso Ara y en el oeste del país, de país y Ganti Party y la más, la fábrica más vieja de cerveza no sé si tiene 250 añadas o bellas cosasinas Dimpos pues Lachucas que y de Brasov en Kraken eh actualmente pertenece a, a Ursus como empresa y a la famosa creo que Yela Mercureachu que la verdad que allí era la más barata, que a lo mejor por tres o cuatro leis ni siquiera 1 euro te podías beber 1 litro eh, medio litro de de bieran cual si girbar. Bueno, bueno, bueno. Que Yela de la ciudad de Mercureachuk, que por cierto, esta ciudad Yela de la región autónoma eh Magiar. Bueno, y verdad, echarnos bueno, eh Ya que hay un programa de luengas... Sí, charranos de omagiar. ¿Qué pasa con omagiar? ¿Qué lleo magiar? Como he dicho antes que la parte de Transilvania perteneció al Imperio Austro-Húngaro vía una pequeña rechón que abarca varias ciudades como Mercurio Achú, que es la más gran y la capital de esa provincia griego y Odor Gellus y Cues, aunque la población de etnia húngara, y, bueno, no sé si de etnia, pero vimos que es suya luenga materna lleo húngaro, y de feito como vía disputas entre países reclamando, por ejemplo, Hungría reclamó territorio Transilvania como que le pertenece a ellos eh, les proveen de DNI nacional húngaro, yo tenía una amiga que ella era de Dorje y Usecués, ella antes de, de salir de a su ya redolada no más lleva charrao con su familia, con sus amigos siempre en húngaro porque hay una ciudad que o 100% charra húngaro y, y, y son longas pro-exference y no salivadisa redolada y casi no podevan ni entenderse. Qué interesante, no. qué interesante. Y pensando ahora que que hemos tres cuartas las dorado programa de escuchar una tracanta, por ejemplo, una canta también tradicional, una una canta propia de de una joya de de chitans eh, rumanos sí, de fanfaria, que la fanfaria. la música tra, digamos tradicional de los Balcanes. No, y y de una joya balcánica que antipartille vi ya y conocida de 12 personas eh que principió a a tañer como juntos en octubre del 1996, una das colles més històriques de Rumania i que se diu, bueno, pues eh fanfare chocar, chocarlio. Assinas que ascoltamos, se diu, ora lautareasca. Lautareasca. Lautareasca. <risa> Bueno, hemos escuchado esta fanfarea, fanfare chocardia, la verdad es que aquí ya no puedo tatarear ni cantar porque estoy instrumental, pero... Bueno, quién sabe, ya sabemos bueno, la turdóter de pal canto y... Bel día, ¿sabes que había un karaoke muy famoso en Zaragoza que se distraste? Así no es que bel día o bel sábado me puedes trobar por a Stephen gilipollas, o gilipollas, os iba a que... Bueno, y eh, ahora nos charlando de, de puestos en Rumanía... Sí. ¿Qué nos recomendarías? Nos ha recomendado hoy a una amiga partir de Bucareș sí. y más en general? Por, por ejemplo, en Bucareș me dicha de decir Casa Poporului, que la traducción Hombre. de Casa del Pueblo, actualmente llegó Parlamento, que yo es el segundo edificio más grande o mundo y o más pesado porque ye feito de mármol. Y y la verdad que vi a muita gente que ye proud Fredo este edificio porque ye masiu grand, la de feito grego que tiene la la cámara más grande o mundo que ye casi como un campo de fútbol 7 y muitísimo de alta. Pero bueno, yo la verdad que me cuagó mucho porque no sé. Pa pa yo un edificio que ye monumental, sí, monumental. Cinco, cinco, no, ayer, 17, que ye monumental, un 5 5 6% y ayer 17, estoy que ye 5 6% más grande que no a pirámide de Keops. Sí, pues estar. Y de hecho, las visitas que que velles las partes más grandes no más velles que o 5% de o edificio y te fotés ora y mella andando por así que, bueno, tú ya has estado que y lo puedo decir. Asinasia, no Asinasie. No bueno, por dimpues a pues, otros puestos, por supuesto eh Fundamentals Bran y, y y o Castillo de Peles, que más que castillo lleva un palacio. Y y bueno, de con respecto a Castillo de Bran que me me gustaría decir que que si la chemba pensando que va a vella a Drácula como muchas chemba y tal o que hay un castillo tenebroso Es que estaba y era tenía aquí la música de Drácula preparada y dicho, "Esto ahora ha cambiado el <risas> tema Drácula y no puedo meterla". Dios no. <risas> Bien sé ye. Eh, pero bueno, la verdad que y un castillo histórico que no eh, que de hecho ni o tal Black Tepes Plegua Viville, así nas que Bueno, la verdad que yo pincho en el sentido del entorno en, en lo que yo, que yo encima de una roca, los pasadizos secretos que, que entienden y tal, y yo pincho. Pero prefiero a otros, por ejemplo, un castillo pincho, yo de un Edo Arra, que yo una mi cara entre Brasov y, y, y Timiso Arra, y la verdad que yo un castillo promajo. ¿A otros puestos? pues aquí le eh, cuaque a dugar el auto vi una carretera con un camatón de curvas que se distransfogersen que remata en un ibon que se diz vale alac con eh, justo en en oscar patus y la carretera pliega a dikalor 2000 m de del, del taria o bellacosinas y ypromaja yo no yestie pero La Chenkei fue me dijo que increíble, la verdad que tanto las vistas como adugar por esa carretera, bueno, muchas cosas, muchas cosas, bueno, llegar a un país como Rumanía no no ha de tener menos. Bueno, de impuesta a la, la Chenkei le cuaqueo tema natural, antiparte de los Cárpatos que la verdad que Yo lo que me acaban de los Cárpatos llegué llegué como una mon, unos Mons Virchens, por así nada decirlo, porque eh, no yeto tan regulado a lo mejor como aquí en los Pirineos, y es más salvaje todo, de hecho en belspartes se pueden velleronsos eh, en Rumanía en los Cárpatos rumanos vía la mitad de onsor de no sé si de todo el mundo, de todo, todo el mundo o de eso, no más que de Europa. Europa. Y bueno, eso A tras puestos son o delta del Danubio, que también lle Promajo y ciudades pues como Cluj-Napoca, Sighisoara, Timișoara, la zona del Mar Negro con Constanța, que alachenquelequa que de rollo discotecas de Borina, así unas pues llevamos o por eso. Ímos un país con muchas cosas a beller, muy barato y aunque se puede echentar o minchar bien, ya lo menos me metí de echentar y minchar que podemos minchar y chentar en Rumanía. Bueno, pues la verdad que si comparamos con la gastronomía que tenemos aquí, yema reducida por así no decirlo también calbeller que aquí no se cultivan tantas cosas como aquí, que la producción yemas limitada por así no decirlo, en cuanto a variedad. Cosas más típicas, pues bueno, casi todos los rumanos en todo los restaurantes probaréis eh, de primero traferos unas unas chorbas, que no viene a ser otra cosa que las sopas. Y bueno, una de ellas y era de albondigas, que que a yo me encantaba. Serie de perisoare a Liso. travia de bacuta, de de vaca y las las que menos le cuacaba a la Chen, al menos a lo a la Chen que era mor de difora y era la de burta, que y hecha con tripa de vaca y también de primeros llevaba eh, una cosa que me troco mucho eficacia que lle un una mena de de como de fabada, mesa dentro de un pan que se, a la que se le quitaba la medoya y sí. ese pan y, y se metebais a y esa, esa fabada. Sí, la verdad que eso les cuacaba también mucho a los romanos a yo también, porque te ibas minchando pan y era, y era, y era como plato que feva servir de de cuenco a la a la chorba. Y yo yo yo era y antiparty eh, o, o pan eh mucho pan era feito de de trufa, ¿no? Sí, y, y era cosa... curioso, no Yo a lo primero no me lo creía, pero sí que es verdad y la raqueta. Y Esferen, por ejemplo, eh no se mete duro eh con el paso de rodillas y tal, pero tampoco no plega a estar crujían. Y si pasamos de de primer plato, de bueno, no, ni siquiera que Astorbach son entrantes, son antes sí. de primer plato, de después pues de primer plato que podemos de después pues, pues. Y que echen tan de una traza esferen aquí, a lo mejor van una chorba de primero y de impos ya un plato principal, que cosas típicas, pues los mitx, que son rollos de carne picada muy especiada, feitos a la brasa. Y sobrebuenos. Sí, la verdad que muitismo, feito de de focini de y de cordero, creo. También los armale, que son de influencia griega y son feitos rollos de con rollos de col con arroz y, y carne. Y se le suele achuntar a toais también a de platus eh a ti parti pues costillas, todo todo lo toda la carne que te puedas presinar, sobre todo focín. Y se les suele hacer una cosa que se dizma maliga, que en Italia la conocen como polenta, que es una especie de masa maseta de maíz que pues no sé, como a lo mejor en Italia tienen la pasta, nosotros aquí o pan pues se eh, Sí. llevarato y pues mucha Chensal en tiempos iso, presino que se alimentaría de ichu. A ichu me rememoraba mucho la gastronomía sudamericana, por ejemplo en Venezuela que había platos feitos con pastas similares como hallacas, bollos y en en Ecuador también conocí una parola ponenta con mucho parellana así. Sí. Y bueno, por dimpues pues pues eh, otras las típicas pues de postre un postre que era sabrosísimo que se diz papanaz que era como unos rollos de unos bollos eh pasados por la sartén y pues un con un mezclallo de mermelada de mora y y una nata que fan especial a asti y la verdad que eran un... vamos bueno, nos hemos más. nos hemos dicho o, o mejor chusota la fin que son unos papanás los papanás los papanás bueno y y pues con una buena chenta rumana se ha de rematar siempre con chuica ah, sí, que, sí, sí, sí, que en sí. otros países se conoce como palinca o vamos bueno, 70 grados de alcohol o bellacas sinas, muy tachenlo en casa suya y y un una mena de licor de ciruela o bellacas sinas. Yo la primer vez que me dieron a probar de una amiga de yo, me dijo, oh, "Va, esto de trago un vaso bien lleno. No no podía hablar en la siguiente me ya horita." <ríe> Y era bueno, y era bueno. Sí. Yo tengo que decir que eh, minché de tot, minché carne, minché de tot, de tot, de tot. Me metí como un focín y como ya eran unos a 14 grados bajos de cero un día distos y ya era muy tofredor, a la fin eh, eh, torné en una semana con 3 kilos menos, a penar de haber, de haber minchado como nunca en la vida. Claro, oye que... O oh, frío, así estoy... aprieta. Eh... Creo que fa un mes, eh, plegón indica menos 30 grados en la zona de de los eh Cárpatos, en Brașov, en Miercuriățu y tal. Me meto malo, no más repénsalo. Sí, sí. Bueno, Enrique, somos plegando Tafin. Sí. Muchas gracias por venir y hemos mucho y como tenemos muchas cosas que, que que charrar de Rumanía y también de otros puestos en los que yesstau como Transnistria. Sí, como la, lavia hizo da quatro programa. Daremos te, te tornaremos a tener por aquí tacharar disto. Perfecto. Eh, charrando de música rumana, via muito apego por o dance house, pop que podemos probar en Cantaires que son venidas mesmo tas fiestas do Pilar e muito famosas como Ina, que é rumana, sí. ou como Elena George, George, George, George. George que y una zagala que nació en 1985, quiero decir Caballero con la conoisco que también, ¿no? Eh y que salió en la canta en Eurovisión en 2009, muy famosa con una canta que se diz, ¿cómo se diz? Que yo isto no lo. Una adivinacha. Una adivinacha. ¿Qué quiere decir Dica de la maitinada? Asinas que nos despedimos con Enrique Dica la maitinada. La RTVR.